Sí, tiene de, está bastante reggado en todas las partes pero es especialmente en el país vasco donde se vive con cierta con cierta fuerza no quizás por la historia tan dramática que sea no o sé sea, que el, es esa mutilación que le cortan los pechos no porque porque se niega a renunciar a su cristiandad además un poco idealizados además son como pequeños personajes que se ponen como modelo social para que la gente intente imitarlos, que ante cualquier presión o cualquier amenaza exterior nunca renuncien a vale nunca renuncien a su fe cristiana y se olviden incluso de burlas, amenazas o lo que sea, ¿no? Es un modelo que se pone para toda la sociedad. En, en la Edad Media, además, es cuando se promulga esta, esta devoción, que es cuando más fuerza adquiere este tipo de, de fijaciones en los santos como modelos sociales, ¿no? Es una vida como muy introvertida, mirada hacia adentro y que, y que pone unos modelos sociales, por la verdad es que bastante duros. Sí. ...una fiesta con, con rituales eh, previos a la, a la cristianidad... ...y además bueno, pues que se acercan bueno, pues, pues a San Blas, la Candelaria... ...en fin, se, se junta un poco todo, ¿no? Eso es, aquí lo, lo que es lo del rito Santa Cadastro... ...realmente está ocupando casi con, con seguridad... ...con el 99% de seguridad, otro rito anterior, ¿no? Otro rito anterior, por ejemplo, el día de la Candelaria... ...por ejemplo, pues es el rito de Ceres, de la romanización... ...que se celebraba pues un poco para, para ese despertar del campo... ...aquí como coincidía el día 5... ...casualmente en lo más ...se celebra mucho más lo del día 4 ¿no?... ...que hacen un grupo de tres días... ...de la Candelaria, hoy ya no tan celebrado... ...la Candelaria, San Blas... ...que es el día de hoy por ejemplo... ...que está que tiene jo, pues una serie de rituales añadidos... ...que lo hace que sea también un día un día especial ¿no?... ...y luego el de Santa Aga. ...son tres días que realmente lo que se busca en el invierno... ...es jo, sobrepasarlo como sea ¿no?... ...el invierno era una época de tal crudeza... ...que voy a ir comando etapas... ...así como teníamos lo de la Navidad... ...que era el punto de inflexión... ...que empezaba a alargar el día... Y ...ya se, se celebraba... ...luego está lo de San Antón en medio también... ...que es como un pequeño paso más... ...y luego ya es lo de Santa Queda... ...que es dentro del invierno... ...de lo que puede, puede la concepción mental del invierno... ...y no de esos de los tres meses que tenemos ahí... El, ...el final de esa época dura ¿no?... ...porque es cuando ya... ...la naturaleza puede vencer a esa... ...a esa crudeza de, de, del frío así... ...y es cuando empieza a despertar... ...o sea por mucho que alargue el día... ...a partir de Navidad... ...en enero y estos días, la naturaleza sigue muerta, pero lo que la gente del momento observaba es que a partir de estos días que estamos diciendo ahora, cuando pasa esta ola de, de frío siberiano, pues la naturaleza de repente, además es que es una cosa que es muy notoria, además empieza a despertar, los pájaros se aparean, sabemos por ejemplo pues los mirlos, estos es lo que ni conocemos como tordos como ya en marzo tienen la primera de las nidadas, que suelen tener dos, y empiezan estos días a aparearse, y empieza la, la hierba a crecer, ya y se ha marcado como una especie de, de rito de, de despertar de la naturaleza. De ahí que los expertos relacionan esto de cantar Santa Agueda con el palo golpeando en el suelo, pues con otros ritos que se dan en África y así, que lo que buscan es que la, la naturaleza despierte, que nos empiece a proteger, no que nos empiece a arropar, porque es tenemos que pensar en una sociedad animista que le da unos valores de una, una vida a la naturaleza. O sea, la naturaleza, la vemos la tierra y todo esto como algo inerte, muerto, pero tenemos que pensar como que es algo vivo y algo que nos protege, y que nos da favores o nos castiga, ¿no? Entonces la gente siempre... Intentaba con esos cantos hacerle pues, un despertar más agradable para que empezase a, produ a producir y buscarse sus beneficios, ¿no? La, la alimentación y todo esto. Mm -hmm. Son unos días mágicos en cualquier caso. Desde luego. Oye, y respecto a la canción, bueno, veo que, que bueno ha cambiado mucho a lo largo de, de los tiempos y que parece que en, su, en sus principios podía ser incluso unas coplas eh, que se improvisaban, ¿no? Sí, sí, todavía la gente, la gente mayor aquí, por ejemplo, recuerda, ¿no? Pues como todo, por Zoyo, por no sé qué... Aquí yo en día se sabe muy vagamente, ¿no? Porque probablemente esa de las coplas improvisadas se pierde con la pérdida de la euskera, ¿no? Es una cosa va unida. Pero sí que se ha hecho en Zoyo, en Orozco y todo eso, así que es una co pequeña coplilla. Y luego se ha echado unos versos, ¿no? Pues a la chica que vive en el lugar o al señor que, que para que nos baje un jamón... ¿no? que Siempre recolectando con esto, con el fin de hacer una merienda, ¿no? Recolectar así un poco... ...y luego pues aparece el de eh, Bustinza... Este, el, ...el famoso Quiriquiño, un escritor de Mañaria... ...que él hace, pues, dentro de ese concepto de luzquera... ...tan puro que tenía, no sé qué, hace una canción... ...que es la que hoy cantamos, ¿no? ...la de Aichal Duda y Guna Gateduna... ...Glorifiquemos a Santa Agueda... ...que es la que se ha impuesto ahora por mayoría... ...y la gente viene piensa que viene desde el principio de los tiempos, ¿no? Realmente esa la hizo con la mejor intención del mundo... ...pero lo que supuso fue la anulación de, de esas versos anteriores... no ...y prácticamente ya barrió todo lo que había anterior... ...y, y desapareció hoy día solamente tenemos esta canción, esta canción que, que además no sabemos ni cuál es la versión original porque tiene tiene mil variantes, en cada pueblo se han ido amoldando como se si cantado de memoria siempre hay alguna frasecita que cambia no sé qué, y bueno nosotros aquí tenemos un modelo para el que lo quiera, un modelo de la canción uno de ellos, que es el más habitual, pues para que quiera ensayar y cantar por ahí, que es esa cosa tan bonita pues que, que nos lo solicita quien en la área euskera, que eso lo daremos, y también su traducción para que, que aquel que quiera también pueda entender lo que está cantando, ¿no? Mm -hmm. Bueno, la, la canción y, y la ermita. Aquí tenemos, por cierto, una, una ermita que no siempre fue ermita de, de, de Santagueda, por lo que parece, ¿no? Claro, en, a pesar de la gran devoción que tiene Santagueda, no son tantas las ermitas que, que hay dedicadas a esta santa. Son poco, aquí en nuestra comarca tenemos dos, en la heraldía tenemos dos ermitas, bueno, vas a decir que una, una que es la de Yodi, ¿no? Porque la otra está, se celebra en Okendo con muchísima devoción, no sé qué, pero realmente está... En la zona de ya pertenece a Gordejuela, que los de Gordejuela siempre se quejan, ¿no? Que, joder, vosotros como que sabéis habéis apoderado, porque la fiesta realmente es para Oquendo, ¿no? <risa> Aunque está en el límite ahí justo, sí. en tierra de Oquendo, prácticamente, en una de las vías principales que había de comercio antigua, ¿no? Ahora está en el medio de, de unos pinos ahí, no pinta nada. Pero bueno, la que tenemos es la de la de, aquí, la, la de Gran Devoción, la de Jordi, la más fuerte, la, la, la, la más importante de todo lo que es el, el Alto Nervión. ...y tiene una cosa muy curiosa... ...pues que el caserío donde... ...aguiacente... ...que cara bueno, ahora en la lonja de abajo alberga... ...lo que es la, la ermita... ...se conoce como Magdalena ¿no?... ...caserío Magdalena, así está recogido en toda la toponimia... ...pero luego la ermita de Santa Queda ¿no?... ...y veces pues como que extraña un poco... ...es muy simple, es tan simple como que la ermita era de la Magdalena... ...y había una talla ahí que también la podemos ver... ...una de talla pues pues bastante del siglo 16 bastante vieja... ...pues tenemos que pensar un poco casi casi en el final de la Edad Media... Y compartía el altar también con una secundaria imagen que era la de Santa Agueda, ¿no? También probablemente tendría su devoción, también del siglo 16 que es la Santa Agueda la Vieja, le llaman ahí, ¿no? En la, la ermita está Pero como en el siglo 18 que se renueva todo y pues todas las iglesias de esta comarca, todas, todas se han renovado en el XVIII, ¿no? La de Amurio, la de Yodio, Norteña, es el, el siglo de, de las luces y el progreso, ¿no? Cuando se hacen los caminos reales, empieza la modernidad. Y entonces parece como un gusto deplorable tener unas imágenes tan malas, ¿no? Con todo lo que se está haciendo hoy en día, con todo lo, el buen gusto que existe en el mundo, ¿cómo vas a tener estas imágenes tan malas? Y la de Santa María Magdalena la, se libró porque no era tan, tan fea para su gusto y además como era la titular no vamos a tocarla. Pero esa segundona que está ahí de mala muerte va a dar una talla como Dios Manta porque no por, porque estás, es horrible, ¿no? Y la verdad es que echa, echa para atrás, así se dice en los los documentos... ¿no? ...que es una cosa como que... ...como que repele... ...entonces se encargan de hacer una talla... ...moderna del 18 ...ya claro... ...son unas tallas mucho más elaboradas... ...y a la gente... ...o sea causa furor... ...a la gente le parece que es una... ...es bonita... ...incluso siempre se mezcla con estas tallas de las vírgenes... ...hay un mito casi casi de, de erotismo ¿no?... ...en esa época... ...así... ...y... y ...y triunfa de repente, ¿no? Es una persona muy guapa, muy bonita... ...y empieza a tener mucha más devoción ese trozo de madera, esa, esa talla... ...porque les parece mucho más interesante que las otras que, que son inexpresivas... ...sin ninguna gracia, ¿no? Entonces empieza a crecer el, el culto a Santa Agueda ...hasta tal punto de que se ha olvidado lo de Santa María Magdalena... ...ahí está la imagen pero la gente ni ni lo sabe... ...y ahí solamente se celebra la misa el, el día de, de Santa Agueda, claro... ...no la Magdalena que es en julio, como todos sabemos... Mm. Una cosa curiosa, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Como curioso es también que, que anterior anteriormente a todos estos eh, datos que comentas y estos años, pues eh, en el audio se hablaba exclusivamente en euskera, pero a partir de ahí, de esos momentos, parece que ya eh, comenzó a, a, a, a ser una sociedad plenamente bilingüe. Eso es. La comarca nuestra en el siglo XVIII totalmente sacudida y cambia de todo, de fisonomía y de todo, ¿no? Sobre todo se nota mucho las vías de comunicación que se refuerzan, este camino nuevo que tenemos ahora, no los caminos viejos, que nos hablan otras épocas anteriores, sino el camino nuevo, lo que es la carretera 625 que fue luego, eso se abre en el 18 también, que es cuando se pone el monumento, lo del árbol malato también, porque ya se por pues, el nuevo camino para recordarlo, cuando se abre el camino de Orduña, que es el gran escollo para comunicar lo que es la península ibérica, no Castilla solo, sino Extremadura y demás, con el puerto de Bilbao, que era el camino hacia el mundo. Era camino hacia América, hacia Europa y demás, ¿no? Sobre todo para sacar toda esa lana. Toda esa lana que por yodio pasa a miles y miles y miles de, de carromatos. O sea, una cosa que no nos podemos ni imaginar. Solamente hay que ver lo que es la aduana orduña, qué pedazo de edificios para llevar un control de lo que por ahí pasaban Y la, no riqueza, no podemos... la riqueza que se generaría entonces, ¿no?, con todo eso. ¿Cuál? La riqueza, digo, que, que se generaría. Es una locura. Es sí, una sí. locura y no tenemos más que ver la disposición de las casas ...enfrente al camino... ...siempre hemos dicho que el caserío vasco... ...que es muy disperso... ...que busca los espacios... ...la soledad, los no sé qué, joder, ...no tenemos más que mirar... Los, ...los caminos viejos de Gardea, de Areta... ...o las casas que hubo luego aquí en el casco urbano... ...para ver que, que con un metro de diferencia... ...se conformaban... ...porque no se podía derrochar un metro... ...o, o cualquier espacio de cara a ese camino... ...no que se quedaba riqueza... ...ahí a todo el que pasaba se le vendía... Y, ...o se le compraba y se volvía a revender... ...vienen cantidades ingentes de lana por aquí... ...de hecho... Las dos vías principales tenían como punto de encuentro el pueblo de, de Lullahondo, ¿no? Ahí venía la que venía de Vitoria, que era como de segundo orden, y la que venía de Orduña, sobre todo la, la fuerte, tenía el punto de encuentro en, en Lullahondo, en el pueblo, ¿no? Por eso es que los caseros son tan grandes, ya se ha comentado más de una vez, ¿no? Porque son realmente almacenes de lana, y ahí ya lo cogían otros transportistas. Un poco bajo la red de, de los vizcaínos ya cogían otros transportistas, ya que lo iban a Bilbao. Y con toda esa modernidad, pues la gente de Yodio, por ejemplo, no le resultaba nada extraño pues tener comunicación con esa gente de Burgos, de Castilla, no sé qué, que es cuando empiezan a abrirse a ese mundo, ¿no?, o incluso con Europa. A un yodiano no le costaba absolutamente nada ir a Inglaterra, ir a Flandes o así, mucho menos que, que ir a Burgos, por ejemplo, algo que nos parece nada extraño, porque era hacer un, pe un pequeño tramo y coger el barco, y el barco está atiborrado, de, el, el puerto de Hiloaz, atiborrado de barcos en todos los grabados que tenemos de esa época, o sea, es que no cabe, no hay un palmo libre que no tenga un barco. O sea, es un comercio tan, tan, tan locura que Y eso supone que la lengua que había estado aquí en Yodio, que era el euskera solamente, pues ya necesitamos, como ahora pasa con el inglés, ¿no? Si alguien quiere hacer negocio, quiere hacer algo, pues tiene que saber otros idiomas. Claro. No nos imaginamos en Turquía, por ejemplo, con todo el comercio de turistas que hay, que solamente alguien hable turco, ¿no? Entonces, eso es el, la pequeña clave. Y tenemos dos documentos que son muy calificadores en de además. Hay uno del 1774 que habla pues que está compuesto de yodio de cuatro cuadrillas y la cita no todas eh, con vascongados cerrados y que toda la gente del pueblo incluso los del centro solamente sabe saben vascuece no excepto algún caballero que hablando comúnmente en vascuence sabe algo a más algo del castellano en el 1774 en el 1832 ya tenemos un documento ahí en el en calahorra que nos habla de que ...la mayoría de los feligreses solo entienden el castellano... ...y solo una minoría entiende el vascuense... ...y desaparecerán en una generación... ...así lo dicen, además y si reclaman que sepa castellano... ...el cura que venga para poder explicar a los... ...a los evangelios, a los, a, los, a los fieles, no a los feligreses... ...o sea, del año 74 al año 32 hay un cambio brutal... ...además no sería tan exagerado esa pérdida... ...porque sabemos que los que era perdurado... ...hasta bastante más tarde... ...pero ya en el ambiente rural... ...lo que es el centro, aquí lo que interesa es el castellano... Y quien quería, quien tenía que prosperar Tenía que saber castellano, ¿no? Y esa es la gente Y, y en Bilbao imagino que sabría en inglés, ¿no? Por ese tráfico también que había con... Mm, probablemente con todo esto, esto. Mm. Cambia, cambia de repente El, el, el desapego hacia que era O el, el comienzo del bilingüismo ese No viene de la época de Franco Como la gente piensa Que ya tenemos ahí el malo de la película Sino que es algo anterior Y la gente empieza a ver que Con el sabiendo también castellano a de la izquierda Pues en otros caminos, ¿no? Entonces cada vez le interesa más a la gente aprender castellano porque era la prosperidad sin sí, más, ¿no? Y en esa época está muy en boga. A nadie se le ocurriría en esa época empezar a prestigiar el el euskera que en yo de por ejemplo o intentar que se aprendiese quitando casos excepcionales como el José Pablo Olívar ...y por ejemplo, Teo Kendo, que también es de esa época, que dice, "Jo, estamos haciendo? Que estamos perdiendo nuestra lengua, pasas a gigantes", porque es repentino y no fulminante, amar, ¿no? Que la gente ...deja atrás su lengua que ha sido secular durante siglos... ...que ha sido lo más íntimo de su, de su personalidad... ...la desprecia en de cierto modo para entregarse a los brazos del castellano... no ...es una lengua que viene de fuera pero que ve que es la modernidad... ...el, el buen hacer, ¿no? Pues como ahora ponemos en algunos de nuestros bares... ...igual el nombre en inglés o algo así, ¿no? Pues que, que parece como que es más, más guay, por así decirlo, ¿no? Y sucede eso, sucede eso porque es, es una lengua que además... ...que no tiene ningún prestigio, que realmente no vale para nada... Excepciones hechas, como decimos, como este José Pablo Olívar que es una maravilla y un pequeño milagro que haya existido ahí. Y así es como comienza, es el punto de inicio del, de este siglo XVIII, de la de la, la aparición del castellano, por una parte, del bilingüismo, pero la pérdida de los que era, ¿no? y como sabemos, en los años 70 así, pues 70-80, pues prácticamente había desaparecido de nuestro pueblo, ¿no? El último escaldún de Yodio desapareció hace 20 años, o sea, tampoco es tan tan así, ¿no? Pero es muy progresiva la pérdida en la lengua, no no hay un punto se perdía en el 832, no, no es eso, es es un proceso muy largo. Como suponemos que ahora buscando otra vez ese bilingüismo, nadie no, no, no ya el recuperar un yedo que sea euskaldun, ¿no? Como en ese del 774, que eso yo creo que es inviable y no tiene ningún sentido. Sino el simple hecho de que sea bilingüe, conseguir un yedo bilingüe, pues me imagino que también llevará que, come, que domina las dos lenguas llevará también bastante tiempo. Sí, un tiempo, así. sí. Y igual necesitamos también algún siglo que otro, ¿no? Como mm. pasó con su desaparición. Sí, sí. A veces tenemos prisa en este tiempo tan, tan moderno, pero las cosas son ir más despacio.